Estamos complicado sí. Bueno, eh, Pablo, eh, agroecología, ¿qué significa eso? Bueno, ese es una palabra compuesta que tiene que ver con, con el cuidado de la tierra, con, con ser consciente de lo que producimos y consumimos viene de la tierra y que nos, que nos involucra en el medio, que el ser humano es parte de la creación y, y es el cuidado responsable de todo lo que tenemos. Un mal llamado recurso natural, porque eso está ligado más bien al, al capitalismo, ¿no? Es decir, que todo es un recurso, que todo es finito, que todo se acaba. Pensar en una palabra más amplia como bien común, como, bueno, el agua, como la tierra, y bueno, si la tierra sufre y si la envenenamos, de alguna manera eso repercute en la salud nuestra, ¿no? Así que la agroecología trabaja con eso, pero hay como una movida, una tendencia a comer saludable, pero siempre decimos que agroecología sin justicia social es como jardinería, entonces este me parece que tenemos que, que sí, pensar es que una... los alimentos de calidad sean para todos y para todas, ¿no? Fundamentalmente cuando habla de productos sano, directamente de huerto o que sea, por lo general los precios no son tan eh, no sea a cualquier bolsillo porque digamos más allá de lo que debe significar el proceso, el, el trabajo de las personas que realizan eso es un cuidado muy especial y a veces digamos un paquete de selga Eh, usted ha hecho experiencia acá, pero si vos vas y eh, dirigís a un supermercado que dice, no, mira, esto es natural, eh, pero es siempre más caro que lo, digamos el que tiene el tratamiento de distintos eh, de venenos, ¿no? Sí, porque se produce a gran escala, porque es una, un ultra procesado y demás, pero lo que nosotros siempre trabajamos es articulando con la agricultura familiar y, y pensando también que los alimentos de calidad los puede hacer cada uno también, ¿no? Porque también eso es un poco la parte de la soberanía alimentaria, es decir, bueno, eh, yo sé, a mí me gusta mucho desafiar acá en Loma, ¿viste? decir, bueno, qué, de dónde viene cada cosa que comemos, ¿no? El, el queso sabemos quién lo hace, uh -huh. el pan sabemos quién lo hace, la verdura sabemos quién la hace, el salamín sabemos quién lo hace, y, y bueno, eso también es interesante, saber qué ponés en el plato y de dónde viene también le da un valor especial a todo eso, ¿no? Bien. Y eso fortalece la economía regional también, ¿no? digamos que esto es una batalla cultural también lo que significa a nivel mundial porque vos eh, ves, por ejemplo, situaciones muy particular que más allá de las leyes, eh, digamos, por ejemplo eh, lo, todos los alimentos en su caja, en su envase tiene que tener, digamos, el hexágono donde dicen exceso de, de, de gluten exceso de sal, exceso de... Esto, sí. pero realmente no tomamos conciencia como ciudadanos a veces Sí, el... el... Eso también lo pone la industria, ¿no? Y, y la industria misma se acomoda después a sacarles ellos, porque eso me lo han contado gente que ha trabajado en organismos del estado de control y también en privados. Entonces, también decir una salchicha, este, buscan cualquier tipo de vuelta para, para que pueda aparecer comida, ¿no? Entonces, este, pero bueno, es, es una discusión muy profunda que hay que dar. Eh, yo, una discusión que tuve, decir, bueno, el yogur natural nuestro de la caterva, le querían poner una etiqueta de, de exceso de grasa, ¿no? Y el exceso de grasa es porque las vacas son jersey y porque la, las vacas dan mucha calidad de leche, entonces eso hace que cuando yo tomo un yogur de estos, este eh, tomo una porción y me y, y directamente me lleno, y cuando yo tomo un yogur en un sachet, eh, puedo tomar un litro y, y eso es casi agua. Entonces también eh, eso tiene que ver con... Bueno, las nutricionistas por suerte lo están entendiendo, eso es decir, bueno... ...en vez de recitar descremado... ...dicen, ¿por qué no te comes un yogur natural... Eh, ...con toda la grasa... ...y te va a saciar mucho antes de lo que... ...de lo que va a hacer lo otro... ...que además va a tener exceso de colorante... ...de, de, de azúcar... Este, ...y bueno, quién sabe cuántas otras cosas más, ¿no? Claro, aparte lo que significa... ...la tenificación, digamos... Los, ...los elementos químicos que vos... ...se pueden plantear así, ¿no? Eh, digamos que un poco... siendo a tu trabajo... Eh, ...vos producís eh, dulce de leche... Eh, producir yogur natural y también alfajores ahora en el invierno El dulce de leche, digamos, el proceso es bastante, digamos Como hacían las abuelas, ¿no? Es un proceso en los cuales también eh, trata de elegir leche de, de primera calidad, ¿no? Fundamentalmente en lo que hace también en la zona de la Malta, ¿no? Claro, eh, sí, es, es una alegría también poder compartir que, que de, de, de, mira en el año, William vos el, el libro que vos me prestaste de, de la historia de Loma Alta, William Alcaraz contaba en los años 90 que habían 28 tambos acá a la vuelta sí. y hoy no puedo conseguir que me venda 40 litros de leche porque solo llegan a 20 el... entonces es un es una batalla también además de cultural productiva, socio socioproductiva ¿no? que eh, la mayoría de los tambos se ha tenido que cerrar y solo quedan los grandes tambos Así que este dulce de leche, que de alguna manera... Eh, lo, lo hemos discutido también en el ámbito del, del, del seda, ¿no? Es decir, lo que hay en el supermercado debiera decir estilo dulce de leche, porque el dulce de leche tiene bicarbonato, azúcar y leche, nada más. Eh, después los, los dulces de la de la góndola tienen un montón de, de estirados con de maicena, con otro tipo de cosas que, que bueno, no, no no no es el mismo sabor. Entonces cuando uno prueba el dulce de leche que hacemos nosotros en la cáterba, se conecta con, con las emociones de la infancia con la, con la abuela, con la cocina leña esto es una cosa muy linda que nos pasa en las ferias ¿no? cuando la gente vuelve a, a sentir esos sabores y vuelve a conectar la, la emoción de, de haber hecho una vida feliz en el campo y bueno, y, de, y de alguna manera de que hay mucha gente que está volviendo a eso ¿no? por suerte eh, digamos con la reforma eh, de la constitución se están planteando, he escuchado a unos candidatos con respecto al tema de ecología, pero fundamentalmente lo que se te había planteado, se planteado ustedes con el grupo de trabajo en algún momento, años atrás de hacer un cordón eh, alrededor de Galvez en zonas de tierras fiscales para producir eh, alimentos, ¿no? Sí, yo hay que desarrollar políticas que incluyan, ¿no? Yo escuchaba recién a un candidato a concejal hablar del control de los que salen de, de la cárcel, ¿no? Y Yo decía, qué lindo sería también que se piense en la reinserción laboral y social de esas personas, ¿no? Porque me parece que si como sociedad no pensamos eso, la seguridad de nuestro pueblo tiene que ver con esto, ¿no? Con la soberanía alimentaria, pero también con la inclusión de las personas que no tienen oportunidades. Me parece que esto es un debate como sociedad. Nosotros desde nuestros espacios políticos que militamos este la vida, la agroecología, la... la la inclusión social, me parece que tenemos que dar estos debates, ¿no? El del control. Eso déjalo para otro tipo de personas que... para otro tipo de políticas que demasiado lo estamos sufriendo a nivel de, de país en estos momentos, para, para pensar en que este, una persona que, que, que necesita reinsertarse... Yo trabajé en el CEPLA y esa era nuestro, nuestra función, digamos, ¿no? De tratar de generar laburos y más cuando en estos momentos no tenés laburos en las empresas, tenés que empezar a generar otro tipo de, de fuente de ingreso y la, nosotros en la Caterba estamos trabajando también en la, en la generación de talleres, de, de, de, de espacios donde podamos debatir qué cosas quieren hacer nuestros pibes, nuestros jóvenes, el, cuáles son las oportunidades que les brindamos, cuáles son los espacios que hay. Hay que desarrollar mucho el ámbito de las ferias. A nivel de la provincia, la, el programa de Mi Tierra desapareció. Para nosotros eso acá, era muy acá importante. Acá, sabemos que Mi Tierra era la feria que hacía en distintos pueblos. Claro, era la posibilidad, ¿no? más que la las feria sí era un sello de la provincia que nació en el ámbito del socialismo, que tiene que ver con la creación de Marco Monteverde, con la propuesta de que todos los que no tenemos una eh, lo que es una habilitación nacional o provincial, y que tenemos habilitaciones locales, podamos mediante ese sello comercializar nuestros productos en ferias. Nosotros nos ha tocado ir a feriar a la Rural de Palermo, a Rosario, a Santa Fe, a las expo y eso... Este, es muy importante, ¿no? Y también desde el espacio de feria nuestro tratamos de, cada vez que viene algún gobernante o, o algún eh, funcionario público, decir che, es importante el de mi tierra porque nos permite a nosotros este, llegar donde no llegamos porque hoy es muy difícil generar un, un RNE que es un registro nacional porque tenés que tener una infraestructura acorde porque tenés que tener ingenieros químicos que trabajen sobre eso entonces este se legisla Para los que más tienen y los que menos tenemos o los que estamos arrancando con, con este tipo de alimentos, y nos hace cada vez más difícil, porque además, en una recorrida que hice ayer por Galvez, en las cajas de los supermercados no hay plata para pagar a los proveedores. ¿eh? Mm. Está muy complicado el tema también. Pablo, eh, vos trataste en poco tiempo de una comunidad que, digamos, eh, fundamentalmente gringa, eh, su gran mayoría, que depende del campo y que digamos de generación anterior ha cambiado toda la metodología y fundamentalmente se ha industrializado el campo con maquinaria, con todo eso no es lo mismo 70 60, 70 años atrás el arado, la rastra, el disco, el, el, el, la sembradora y a partir de allí nuevamente la rastra para tapar la semilla hay un proceso mucho más rápido pero fundamentalmente a través de la fumigación vos, eh, como interpretar, digamos, charlar con la gente sé que son una persona que llega a la gente Eh, digamos la gente del campo de, de lugar donde está viendo ahora eh, no da preocupación por lo que significa fundamentalmente el futuro en el sentido de la, de la tierra la situación de, de explotación que les puede, que digamos eh, el avance de los grandes eh, monopolios que manejan manejan las, eh, las semillas manejan las exportaciones y ellos son cada vez más chicos hay preocupación sí sí sí hay preocupación Y el margen de ganancia es cada vez menos. Eh, ellos necesitan eh, muy buenos rindes con muy buenos años llovedores para no perder plata. Y están muy preocupados porque los grandes como Groboco Patel han caído en convocatoria de acreedores y esto es una cadena que va afectando a los más chicos también. Sí. Yo noto gran preocupación y además porque son víctimas de este modelo, no de este sistema que, que es cada vez más perverso, que las grandes... Este, exportadoras son las que se llevan las, las ganancias. Tenemos en Santa Fe la suerte y la desgracia a la vez de tener este, la, la bolsa de valores, los puertos y demás que meten mucho lobby político a la hora de generar leyes. Y, y bueno, me parece que son debates que, que hay que darlos y hay que escuchar este a la gente, pero un dato nomás. Este, hay un chico de acá la vuelta que tiene alquilada unas pocas hectáreas porque ha heredado de sus padres y no trabaja, simplemente vive con 2 millones de pesos de lo que recibe de alquiler de, de esas tierras, que las tiene alquiladas. Pero esto es pan para hoy y hambre para mañana, porque junto con este alquiler se va la tierra, se va la fertilidad del suelo, eh, se hacen suelos cada vez más pobres, y cuando alguien tenga que recuperar esos suelos va, va a hacer la nada misma, ¿no? Además de que muchas veces deforestaron o tiraron la... Eh, quedó la, la tapera, este la casa tapera, y la tiraron a miércoles para poder tener una hectárea más de... de, de soja, entonces son soluciones que en estos momentos pueden ser útiles, pero a la larga y esto me parece que hay... nosotros en el Congreso de Agroecología que generamos en el 2018 me parece, fue muy interesante y, y bueno, hubo un, un par, una partida de aguas en el INTA mismo, ¿no? Hoy hay ingenieros del INTA que están trabajando en ganadería regenerativa, en un montón de, de propuestas, porque la agroecología también es una cuestión de, de, de negocio, ¿no? Es decir, bueno, cri eh, si vos con menos eh, químicos producís un poco menos pero ganás más también es una cuestión de negocio ¿no? y entonces me parece que eso es un son de debates que como sociedad nos tenemos que dar no pero si en el centro estamos quitando todos los árboles imagínate cuál es la mirada de, de galvin no es decir eh, vamos a necesitar 20 o 30 años para tener sombra de vuelta y generamos ciudades de cemento digamos no parece que el debate es qué ciudad queremos en un plan a, a futuro, ¿no? Me parece que tenemos que pensar en esas cosas también, ¿no? Perfecto. Pablo, bueno, agradecerte por el momento, te seguimos en contacto, creo que este tema va para más, así que nos reencontramos en cualquier momento. Gracias, Américo, y como siempre la comunitaria es este el único espacio que podemos charlar estas cosas, ¿no? Porque todos los demás tienen intereses creados en las publicidades, muchas veces estos son temas incómodos, ¿no? Así es. Bueno, gracias nuevamente, un abrazo y ya por allá. Un abrazo, un saludo por ahí. Estamos ahí. Bueno, eh, así estuvo Pablo Rimoira.